Back hey. padre Macari, cruz en mano, lanza agua bendita sobre los endemoniados, que siempre terminan por despertar del trance en el que, según cuenta, les había introducido el mismísimo diablo. Y por cada alma que el sacerdote logra arrebatar al demonio, el público responde con una sonora ovación.